que acompañe en esta medida que digamos es de gran importancia para todos los estudiantes y para el general de, de la comunidad eh, estamos convencidos de que esta es una medida positiva para el acceso a la educación pública y gratuita para todos y que nos beneficia a todos los estudiantes no uh -huh. eh, hay que acercar eh, la idea es se concentran a partir de las seis y luego movilizar a las siete para llegar siete y media cuando se reúna la comisión que va a tratar el tema así es es concentrar a las seis a las ocho Eh, para poder movilizar todos juntos hasta, hasta la legislatura y hacernos presentes para acompañar este reclamo. Uh -huh. eh, me imagino que estarán al tanto de cómo se viene tratando, tienen expectativas de que hoy realmente pase esta instancia de comisión, ¿qué es lo que saben ustedes de lo que se puede dar en la legislatura? Sí, eh, la, el tema había entrado en la comisión de constitucionales, y ahora pasó a la comisión de municipales, y bueno, estamos eh, a la expectativa de que esta medida siga avanzando en los distintos en los distintos estamentos que tiene que atravesar para para poder llegar a su final aprobación pero bueno también eh, al mismo tiempo le por fuera y sumando adhesiones y apoyos eh, en el general de la comunidad por eso también no esta difusión y y pedimos el acompañamiento sabemos que, que este es una lucha histórica para los estudiantes eh, y que y que viene venimos de, de de marcas oscuras en nuestra historia Eh, por este pedido. Entonces, nosotros como jóvenes queremos seguir avanzando, seguir difundiendo esto para para poder tener, eh, para poder conseguir esas luchas que, que por ahí en el pasado no se pudieron conseguir. Jorge, eh, lo que daría esta ley provincial sería la posibilidad a los estudiantes de eh, hasta nivel terciario y universitario de viajar gratuitamente. Sí, en el nivel primario y secundario también estarían contemplados en, en la en la ley uh -huh. primario secundario universitario y terciario sí, es, es totalmente universal ajá gratuito para viajar eh, durante toda la semana o sería de lunes a viernes no no de lunes a viernes de lunes a viernes quedarían afuera ah, sí. por ahí este lo que sería sábado porque hay eh, lugares de, eh, universitario y terciario que también los sábados cursan claro tendríamos eh, habría que acordar eh, en esto eh, en el proyecto eh, es pues, probablemente distintas modificaciones a medida que que se va tratando, ¿no? Pero uh -huh. en primer instante sí sería esto. En primer lugar lo que se busca es esto, lograr de lunes a viernes la gratuidad de movilizarse. Así es. ¿Qué pasó con la situación en Viedma eh, que pedían algunos estudiantes de los que estudian en Patagones? Eh, ¿Podía quedar contemplado que aquellos que estudian en Patagones también tengan este beneficio? Sí, la verdad es que al al ser eh, patagones competencia de partido de, de Buenos Aires este se eh, digamos se complica pero el tema es que en la en la provincia de Buenos Aires hace poco tenemos la experiencia de que de que se aprobó el boleto estudiantil gratuito no uh -huh. así que eh por eso digo esta este reclamo eh, ya tiene tiene muchas experiencias como la asociación en la provincia de Buenos Aires eh, en la provincia de Córdoba que también ha sido pionera en este en esta lucha y bueno nosotros queremos eh, seguir sumando no a, a estas luchas queremos seguir y levantar estas banderas históricas para nosotros muy bien seis de la tarde entonces el horario de convocatoria para concentrarse ahí en el cen 8 y de ahí rumbo a la legislatura